De hadas españoles. El traje nuevo del emperador. Érase una vez un emperador muy rico. Pero no era un buen gobernante. Solo le preocupaba su ropa nueva. El emperador solía ponerse un traje nuevo cada día. La gente decía que se cambiaba de ropa casi cada hora. ...solía gastarse todo su dinero... ...en hacerse ropa nueva de todos los estilos y modelos. Oye, hoy estrenas ropa nueva. ¿Estrenarás ropa nueva mañana? ¡No, no, no! ¡No soy el emperador para cambiarme de ropa continuamente! Sí, tenemos que cuidar de nuestras familias. No podemos ser tan extravagantes como el emperador. No se preocupa por su reino, ni por sus súbditos, ni por su ejército... ¡Qué hombre más egoísta! No tiene ningún gusto para la ropa y aún así espera que lo admiremos ¿Tenemos alguna opción? Te cortan la cabeza si no te gusta su ropa Sí, es verdad Una preciosa mañana llegaron un par de timadores al reino Confeccionaron unas cuantas prendas para unos hombres del reino La gente no entendía que llevaban puesto Pero los timadores no dejaban de presumir tanto de esa ropa Que la gente no podía resistirse Además solían decir que solo los sabios podían ver su ropa ¿Dónde está mi camisa? ¿No la ves? Está en mis manos No, no la veo Oh no, qué clase de idiota hemos conocido Somos dos de los sastres más famosos del mundo Solo los sabios pueden ver nuestra ropa No los idiotas como tú Sé sabio y podrás ver tu camisa ¡Sí! ¡Sí! ¡Es preciosa! Pronto se hicieron tan populares que llegaron a oídos del emperador El emperador había oído hablar tanto de su sastrería perfecta que decidió que esos sastres le hicieran alguna ropa ¡Llamad a esos astres a mi palacio! ¡Quiero que me confeccionen ropa! Es todo un honor tener esta oportunidad. Os confeccionaremos la mejor ropa y la más bonita, Majestad. Todo el mundo sentirá envidia de vos. Pero, Majestad, nuestra ropa tiene algo especial. ¿Qué tiene de especial? Solo los dignos y sabios pueden verla, no los indignos o los estúpidos. El emperador se quedó pensando que así podría averiguar que consejero no era adecuado para su trabajo. Necesitaremos seda de la más delicada y también hilo de seda. Por favor, dadnos un telar y unos cuantos días y os prepararemos la ropa más delicada que vuestra majestad haya llevado jamás. El emperador les ofreció mucho dinero y les ordenó a todos sus hombres que no los molestaran mientras trabajaban. Los timadores guardaron toda la seda e hilo en sus sacos, montaron los telares en su habitación y empezaron a fingir que estaban cosiendo. Los consejeros del emperador se asustaron cuando se enteraron de la confección de la ropa. ¿Qué opinas? ¿Puedes ver la ropa que están confeccionando? Lo he oído, pero no he visto nada. ¿Y si no podemos ver la ropa del emperador? Perderemos nuestros trabajos. Pasaron unos cuantos días y el emperador llamó a su primer ministro y le pidió que comprobara cómo iban los astres. Al principio el pobre hombre estaba asustado, pero obedeció y fue a la habitación de los astres. Cuando iba a la habitación de los astres, el primer ministro pensó El emperador me ha metido en un buen lío. ¿Y si no puedo ver la ropa? El emperador me cesará de mis obligaciones El primer ministro entró y vio a los dos hombres trabajando en el telar Pero no estaban confeccionando ninguna prenda Los dos astres le dieron la bienvenida al primer ministro Y le enseñaron los patrones que habían diseñado para el emperador De hecho no tenían nada en las manos Pero al primer ministro no le quedó otra opción que admirarlos Regresó junto al emperador ¿Te ha gustado? Son excelentes, majestad ¡Qué patrones han diseñado para usted! ¡Maravillosos! El emperador estaba encantado. Tras pasar unos días envió a sus dos consejeros a comprobar cómo iba el trabajo de los astres. Llegaron a la habitación. Los astres les enseñaron la obra de arte que habían creado con la tela. Hemos diseñado nuestra mejor obra de arte para su majestad. Por favor, miren qué trabajo más detallado. Le quedará perfecto al emperador. Los dos consejeros estaban confusos porque no veían nada en las manos de los astres. Regresaron junto al emperador temerosos. ¡Contadme cómo van con mi ropa nueva! ¡Es preciosa, majestad! Nunca habíamos visto una ropa tan bonita en nuestra vida. Es la ropa más bonita que os hayáis puesto jamás, majestad. ¡Bravo! Preguntémosles cuándo estará lista. Quiero ver mi ropa antes de que la saquen del telar El emperador fue a la habitación donde tejían los astres Bienvenido, señor ¿Habéis acabado vuestro trabajo? Sí, majestad, vuestra ropa ya está lista Aquí la tenéis Nada más decir esto, los astres acudieron las manos como si tuvieran la ropa Le explicaron la belleza de la ropa nueva que habían confeccionado para el emperador El emperador no veía nada, y pensó... ¡No veo nada! ¡Eso significa que no soy apto para mi puesto! ¡Entonces perderé mi trono! Majestad, ¿os gusta la obra de arte que hemos hecho en vuestro baldaquín carmesí? ¡Echadle un vistazo! Uh, ¡Sí! ¡Sí, es bonita! ¡Me gusta mucho! Había visto una capa tan bonita Gracias, majestad ¿Cuándo estará lista mi ropa? Estoy deseando ponérmela ya Dentro de un par de días El emperador les concedió un par de días Y abandonó la habitación Los hombres del emperador no les sacaban los ojos de encima a los sastres. Fingían coser la ropa sin hilo ni aguja Los hombres del emperador estaban confusos La noticia sobre la ropa del emperador se extendió por toda la ciudad. Todos los ciudadanos estaban deseando ver la ropa nueva del emperador. A los dos días, el emperador fue junto a los astres. ¿Está mi ropa nueva preparada? Sí, majestad. Aquí la tenéis. Seréis la persona más encantadora de este mundo cuando os la pongáis. Aquí la tenéis. Sacaos vuestra ropa, majestad. El emperador se sacó su ropa... Y se puso la que le ofrecieron los sastres. Después de ponérsela, el emperador se giró hacia el espejo para ver su atuendo ¡Oh! La capa no pesa nada porque es tan ligera como una tela de araña ¿Verdad, majestad? ¡Sí! ¡Sí! ¡Es muy bonita! ¡Sí! ¡Buen trabajo, primer ministro! ¡Sí, majestad! Los dos ayudantes de cámara de palacio levantaron la cola del emperador imaginariamente y lo siguieron. Enseguida se formó un séquito en la ciudad. El emperador caminaba entre la multitud. Los ciudadanos de la ciudad observaban la ropa nueva del emperador y todo el mundo le admiraba. El emperador estaba complacido con ese reconocimiento. Cuando el séquito entró en la plaza principal de la ciudad, un niño inocente miró al emperador y gritó... El emperador va en paños menores eh, No digas nada ¿Por qué, amigo mío? Tiene agallas para decir la verdad, nosotros no ¿Me estás diciendo que no tengo agallas? Si las tienes, di la verdad y di lo que ves El emperador no lleva nada ¡Va desnudo! Al emperador le chocó oír esto Pero le sorprendió aún más que todos los hombres empezaran a hablar de la ropa nueva del emperador el emperador se avergonzó pero no pudo dejar el séquito inmediatamente se dio cuenta de que le habían tomado el pelo todos sus consejeros le habían mentido y alabado la ropa no le prestó atención a la gente que le gritaba es más, caminaba más orgulloso cuando el emperador pasaba la gente se reía a carcajadas